El Círculo Secreto Tiene más de 500 años de antigüedad Nadie ha logrado descifrarlo Es uno de los grandes enigmas históricos Es un manuscrito Láminas hermosas eh. Dibujos hermosos eh, Pero... ¿Qué significan? Bueno, lo vamos sabiendo y lo vamos averiguando. Es el manuscrito Boynich. Y sobre este asunto hablamos aquí esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Cero y con alguien más que vamos a conocer dentro de unos instantes. Pero antes de nada, Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Hola. Cuéntanos un poquito qué es, si se puede resumir. En pocas sí. palabras, ¿qué es el manuscrito Boinich? Pues lo que se sepa Me encantaría poder responder a la pregunta De qué es el manuscrito Boinich es, es un libro que la última datación Y parece la más fiable Lo sitúa en torno al siglo XV En el primer tercio del siglo XV Pero a partir de ahí no sabemos nada más Sabemos que está hecho a mano Que está hecho con un lenguaje muy particular eh, Realizado también combinado Con una serie de imágenes, de ilustraciones Pero que tampoco podemos situar en ningún contexto determinado. Así que no sabemos ni el texto ni sabemos el contexto de la obra. Es un absoluto despiste que incluso el despiste comenzó con el propio, no, el propio descubridor del texto, ¿no? el famoso Wilfried Boynich, que es un personaje que por, ¿Por sí si mismo... Bien, claro, por sí mismo ya es una persona bastante enigmática. Tuvo una vida personal muy... Mm, eh, curiosa, por ejemplo es un, él era polaco, pero estuvo viviendo eh, en, en el periodo también de comienzos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX Eh, tuvo que eh, tuvo unas ciertas, también unos ciertos debaños con la política tuvo que sufrir también un exilio eh, fue perseguido, también estuvo encerrado por ejemplo en Siberia fue finalmente a Inglaterra en Inglaterra se relaciona con una mujer con su esposa que es la hija de un matemático, de uno de los principales matemáticos que es Boulet pero a su vez esta mujer tiene un amante que es un, un agente de la, de la inteligencia británica por lo tanto tenemos un personaje experto en lenguas él estudió química Y eso hizo que durante mucho tiempo Boinich fuera sospechoso de que realmente había hecho el manuscrito, porque si te das cuenta se junta todo. Una persona licenciada en químicas, además que conoce varias lenguas, una mujer que es hija de un matemático que además es el fundador hasta cierto punto de la computación moderna, y finalmente que esa mujer tuvo como amante a un miembro de servicio secreto. Pero luego todo esto... Se ha hecho por tierra porque la datación moderna sitúa perfectamente el manuscrito como algo auténtico, como algo lo suficientemente antiguo para que no podemos considerarlo un artefacto ni del siglo XIX ni del siglo XX. Eso sí se puede confirmar, que realmente esa datación es exacta. Lo otro no, pero eso sí. Sí, sabemos por el, por el manuscrito, por el material del que está hecho, por el pergamino que es del, está atado con carbono 14, que es del siglo XV, y luego también se han hecho análisis de la tinta y demuestra también que estamos ante una tinta que no es contemporánea. Los elementos químicos que la componen pertenecen a, a esa época, o sea que en principio todo confirma su antigüedad, pero a partir de ahí todo lo que es el contexto de su origen, eh, es un absoluto despiste. Y si alguien conoce el manuscrito, Voynich, si alguien sabe perfectamente lo que es, eh, porque es el responsable además eh, de darlo a conocer casi casi en su forma eh, original, es eh, Pablo Moninero que está esta noche con nosotros, en eh, ¿verdad? Muy buenas, eh, Pablo. Muy buenas noches, Hola. efectivamente. Cuéntalo, bueno. que deja Juanjo que, que te presente y que nos diga quién eres, eh, porque la gente se va a sorprender mucho. Bueno, pues él es uno, con su socio también que es, que es Tocayo, es Juanjo García ¿no? Juan José García, eh, ellos eh, están al frente de la editorial Siloe que es una de las mejores editoriales eh, del mundo a la hora de realizar facsímiles, y bueno yo de, de hecho, algunos de los facsímiles que están distribuidos en diferentes entidades eh, españolas, he tenido ocasión también de consultarlos, algunas de las obras que han hecho y bueno, ellos han sido elegidos por la Universidad de Yale, que es la, la custodia, la que tiene ahora mismo la depositaria del manuscrito Voynich, ha sido Ha la única empresa internacional, la única editorial que ha sido eh, elegida para poder hacer el facsimil, ¿no? Han hecho alrededor, bueno, ahora no lo contará, alrededor de 900 copias que son un lujo en sí mismo y eh, yo me quedo sin palabras cada vez que veo el, el manuscrito como lo han realizado. Y la verdad es que es casi, casi tal cual, bueno, sin el casi, ¿eh? eh porque no se puede distinguir del original lo que habéis hecho, ¿eh? Pues efectivamente, yo diría que es así. Fíjate, nos sorprendió y muy gratamente que uno de los máximos conocedores del, del manuscrito original, es tenido por todos como el máximo experto a nivel mundial, que es René Zambragan, tuvimos la, la suerte y la ocasión de conocerlo por primera vez en esta última feria del libro en Frankfurt, Y cuando vio el original, bueno, nos eh, transmitió la idea de que si realmente le hubiéramos comentado que habíamos traído desde Yale el original allí a Frankfurt para enseñárselo, se lo habría creído. No, yo creo, bueno, es nuestro intento, no solamente en el manuscrito Esteboini, sino en todas las obras que editamos, acercarnos realmente al máximo. Como dice Juanjo, dice, la, la perfección es un atributo divino, es un atributo de Dios, pero bueno, nosotros nos acercamos, vamos en la senda de la perfección hasta, hasta donde podemos. ¿Cómo comenzó esta historia, esta aventura? Eh, ¿Cuándo conocisteis el manuscrito y la posibilidad de hacerlo tal cual? pues mira, eh, empezó hace ya bastante tiempo empezó hace 12 años el origen primero ¿no? hace 12 años Juanjo que vive en Burgos yo también soy burgalés pero vivo aquí en, en, justamente en San Sebastián de los Reyes él eh, paseando por el paseo tan típico de Burgos como es el paseo del Espolón pues se topó de forma casual con la librería en el escaparate con un libro de un periodista argentino, un tal Marcelo dos Santos, que el título del libro era justamente El manuscrito, Voynich, el libro más misterioso de todos los tiempos. E incluso todavía llamaba un poco más la atención eh, que en la misma portada abajo había una cita de Sir Walter Scott que decía, en este terrible volumen, Yace el misterio de los misterios. Es decir, que la portada realmente tenía todo el gancho y todo el atractivo, como para decir, pero ¿esto qué es, no? Automáticamente indagamos, eh, supimos que estaba en la Universidad de Yale, como ya llevábamos una pequeña, larga historia... En este mundillo de los facsímiles pues nos faltó tiempo, por así decir, para dirigirnos a Yale, para decirles quiénes éramos, hacerles ver lo que hacíamos, el empeño que teníamos desde hace años de hacer réplicas de códices medievales lo más perfectas posibles y, lógicamente, solicitarles los derechos para, para hacer una edición facsimilar. Pero, pero al principio eh, aquello no, no tuvo ni mucho menos éxito. ¿eh? El antiguo curator, el antiguo conservador, eh, no estaba muy por la labor, decía que sí que lo iban a digitalizar y poner al servicio de toda la gente que quisiera meterse con el manuscrito, indagar y tal... Pero lo del facsimil eh, le resbalaba un poquito, ¿no? Total, que nosotros los tuvimos que armar de paciencia, hacerles, enviarles libros para que vieran lo que hacíamos, insistir en que realmente valía la pena. Pero cuando finalmente, bueno, a, a, desgraciadamente estaba un poquito mayor y un poco con problemas de salud falleció eh, el, nuevo, el nuevo curator mm, sí que empezó a ver que la cosa era absolutamente necesaria el hacer una réplica bien hecha porque, claro, el tema del Voynich yo suelo decir que es como una, como una bola de nieve que va rodando por una montaña nevada y a medida que va bajando se va haciendo más y más y más grande y Juanjo sabe muy bien el tremendo impacto que tiene hoy día en todo el mundo, como cada vez hay más y más gente auténticamente en lesada, absorbida y fascinada por el manuscrito, y que estaban pidiéndoles a Yale pues para una efemérides, para un aniversario, para un evento, un taller, un seminario, el original. No podía ser, problemas de conservación, problemas de seguridad. Y es entonces cuando dijeron, caramba, aquello que en su día los desiloé y que luego varias editoriales más habían solicitado resulta que sería más que conveniente bueno y ¿Habéis averiguado en toda esta búsqueda que habéis hecho en este trabajo qué significa y qué quiere decir el manuscrito Boynich. Bueno, esa es otra. Esa es la gran cuestión. Claro. Sí, sí, sí. Aquí sí que realmente yo me remitir, remitiría a Juanjo, que sabe más que nosotros. Porque justamente el otro día, el día 10 de noviembre, eh, hicimos la presentación de la réplica allí en Burgos, en el casino de Burgos. Tuvimos la gran suerte de contar con René Sandberg que como digo es tenido como el máximo experto en la materia y tuvimos la gran suerte también de contar y por, desgraciadamente por última vez con Stephen Bax, que es la única persona que ha logrado eh, identificar, por así decir a base de deducción, diez palabras ¿no? desgraciadamente Stephen Bax hizo una exposición fantástica de su trabajo de, de, de búsqueda Y, y de análisis y de deducción a, a las dos o tres semanas de estar allí con nosotros en la presentación falleció, pero ni ellos ni a nivel mundial a día de hoy ...saben lo que es y lo que significa... ...todos son conjeturas y parece, como decimos a veces... ...que el Voynich está allí en Yale... ...esperando tranquilamente y de una forma un poco socarrón... ...esperando una respuesta... ...y, y no puede ser que el autor original... ...simplemente quisiera hacer algo bonito y hermoso... ...porque eso lo es... Eh, ...indiscutiblemente el manuscrito Voynich... Eh, ...lo es eh, colorido, utilizando pergaminos, eh, ...una serie de dibujos eh, muy herbales... Eh, ...algunos, otros eh, de la época... ...pero con una calidad eh, extraordinaria y se sabe que significa algo pero igual no significa más que lo que se ve y lo que se ve ya es muy hermoso ¿o no? pues sí, sí, sí, ciertamente estaba leyendo yo no sé si tú Juanjo has leído algo pero estaba leyéndole a, a René Sandberg en alguna de las últimas notas que va poniendo y, y cita a, a Terence eh, McKenna Mac que es una especie de etnobiólogo y místico americano bueno, ya murió y que dice que a lo mejor finalmente un día se descubra Nunca se sabe, pero un día se descubre, y a lo mejor en ese, ese día nos daremos cuenta, que era una cosa mucho más sencilla de lo que podemos pensar y que quizá nuestras mentes, a lo mejor demasiado sofisticadas y un poco rígidas, están dejando pasar. Buscamos lo difícil cuando a veces lo fácil pasa un poco desapercibido, ¿no? Totalmente. Eh, por cierto, habéis hecho una edición limitada sí. del manuscrito Voynich, limitada porque, ojo, insistimos, es como la original... ...espectacular eh... ...exactamente, exactamente... ...ver, ver esto es ver ¿eh? el original... ...fíjate, me, me permito contar la pequeña anécdota... ...porque la, la encontré realmente muy graciosa... ...el día de la presentación de la que os hablaba... ...el día 10 de, de noviembre pasado, hace dos meses... Stephen Bach ...que por cierto es un hombre, eh, ...era un hombre... ...que le tenemos un afecto enorme, lástima... ...que nos haya dejado tan pronto... ...apenas 60 años... ...pero enamorado de España... ...enamorado de la vida de España... ...enamorado incluso de una española... ...una madrileña con la que estaba casado... ...un hombre muy inteligente... ...sí, un hombre muy muy, muy inteligente, por supuesto... ...y cuando vio el, el, la, la, la elaboración del, del facsímil... ...él se quedó realmente asombrado... ...y cómo es posible... ...él no habría jamás imaginado... ...que se podría llegar a un grado de perfección tal... Eh, bueno, nosotros incluso, porque hay alguno de, las, de la competencia que, que tiene un lema que es el arte de la perfección y que está muy bien, Juanjo y Socio dice, nosotros somos el arte de la imperfección, es decir, el arte de recrear la imperfección. Aquello que decía Goya, que el tiempo también pinta y que deja su huella y que hay que reproducirlo, ahí es donde entramos nosotros a recrear ese paso del tiempo, esa dentellada del tiempo. ¿no? Bueno, pues el bueno Stephen Bax en esta, en esta intervención del día. De De la presentación, todavía bajo el impacto de, de, de ver una réplica tan perfecta del original, dice en la presentación a la audiencia de unas 300 personas, desde que he visto esta mañana el manuscrito estoy obsesionado por saber cómo lo han hecho estos de Siloé y no logro saber, pero finalmente. Vosotros se si lo habéis descifrado, ¿eh? No doy con la clave, pero se la voy a revelar a ustedes aunque me fusilen los de Siloé. ¿Y ¿Sabe lo que han hecho? Lo mismo que el original ha habido una serie de polillas y de gusanos que han ido carcomiendo el pergamino, ellos tienen en secreto un equipo de polillas y de gusanos amaestrados que les han dicho dónde bueno. tienen que comer y morder. Un tema, un manuscrito que ha sido objeto de investigación, de estudio, de intentar descifrarlo, la ciencia lo he ido haciendo mucho tiempo y por eso Juanjo en la revista Fronteras de la Ciencia se ha ocupado de este tema de forma monográfica porque hay mucho muchos eh, trabajos a lo largo de la historia y se sigue avanzando a día de hoy sobre su... ¿Qué significa el manuscrito no sí yo creo que además periódicamente en la, en la tertulia de la rosa de los vientos en la zona cero vamos tocando esas noticias que van saliendo con supuestas teorías yo recuerdo por lo menos en los últimos años se ha hablado de la posibilidad de que estuviéramos ante un texto de una especie de explorador precolombino que había llegado a América antes que Colón eh, más o menos esto estaría un poco confirmado por la adaptación que comentábamos antes del del carbono 14 que sitúa el manuscrito pues en esos comienzos del siglo 15 que había llegado Allí, América, y había tomado nota, eh, como un auténtico cuaderno de campo, de todo lo que veía, de la flora, de la fauna, y lo habría, además, dándose cuenta un poco de la importancia del hallazgo, pues lo habría tratado de ocultar a sus contemporáneos. Pero también eh, hay otras teorías, comentaba muy bien Pablo, eh, las, las opiniones, ¿no? Esos, esas, pensamientos de, de Trense eh, McKenna, que él era un psiconauta, él experimentó durante gran época, como bien sabemos, con las plantas de poder, con todo lo que eran las drogas, con esa manera de ir metiéndose en la cambiando los estados de conciencia, expandiendo la conciencia. Y hay también una teoría que defiende que quizás lo que estamos ante el Voynich no es ante un lenguaje natural ni siquiera un lenguaje perdido, una lengua muerta sino un lenguaje privado, un lenguaje de una persona, a lo mejor incluso una mujer una mística, que ha estado sometida a un gran arrobo eh, trascendente a un proceso de trance mediúnico y que vive una experiencia tan inefable tan desbordante, que tiene que crear su propio lenguaje, porque las palabras cotidianas que ella maneja, no le permiten describir lo que ve. Porque las eh, láminas eh, los dibujos están acompañados de ese lenguaje y de ese idioma desconocido ¿no? claro, luego, eh, bueno es muy importante también ha estado comentando Pablo, la, la figura Él, él lo que hace es precisamente junto con otro colaborador traducir, bueno, transliterar realmente el, el Voynich, el, el texto que aparece en el Voynich, que es un texto donde hay una serie de símbolos, eh, pero algunos son exclusivos, no forman parte de ningún alfabeto conocido, lo traducen a mm, caracteres latinos y sí ha surgido lo que se denomina el boinichés. Entonces el boinichés ha permitido ya afrontar de una manera diferente el estudio el criptoanálisis, ¿no? el tratar de desentrañar el texto, y bueno, eso mm, ha demostrado también ...lo complicado que es el propio texto... ...lo desconcertante que es... ...porque ha habido incluso dudas... ...de si realmente estamos ante un lenguaje o no... ...o simplemente una, un puro galimatías... ...se han hecho estudios estadísticos... ...sabéis que hay unas leyes que se llama la ley de zip, ...que se aplica a cada uno de los lenguajes naturales... ...en el cual cada uno de los lenguajes que nosotros conocemos... ...tiene una determinada distribución de las letras... ...por ejemplo pues en el español... ...dentro de las vocales es más frecuente que la que haya A, es y es ...frente a por ejemplo la U... ...igual que es más, más normal que tengamos una serie de vocales en frecuencia que en otras. Por ejemplo, hay menos palabras con W, con X o con Y que con B o con C, por ejemplo. Entonces, cuando tú aplicas esos patrones, esas tablas de distribución de las letras sobre un código y piensas que esos símbolos, cada uno está asociado a una letra, pues tratas de ver un poco cuál es la firma, digamos, de cada uno de los lenguajes. Que aunque no sepas lo que dice, por lo menos ves si por la distribución de los símbolos, la distribución estadística, Podemos intentar saber qué lenguaje hay. Y en esto ha habido grandes dudas. Ha habido, yo recuerdo hace poco un estudio de hace unos meses de unos rusos que decían que efectivamente estábamos ante un lenguaje natural que respondía a esta famosa ley de Zip, pero en cambio hay otros estudios más antiguos que decían que no, que era un auténtico lenguaje inventado, como de un, un, un puro entretenimiento. ¿no? Así que los investigadores se debaten. Eh, hay investigadores, por ejemplo, el autor que que escribió el artículo en Fronteras de la Ciencia, que es Francisco Violat, es un investigador español, es astrofísico, lleva muchísimos años dedicado a esto, ha pasado de creer que realmente estaba ante incluso una especie de, de cuaderno de gabinete hecho por alquimistas en una corte centroeuropea, a pensar que realmente estamos ante nada. O sea, es una de esas personas que, como muchos, piensa que los días pares esto es fraude y los días impares sí. cree que realmente hay algo relevante, ¿no? un secreto que nos estamos perdiendo. Bueno, algo relevante tiene que ver, y hay llevamos cinco siglos... Y... ...sin averiguar qué significa... Y casi, ya lo estoy intentando saber, luego eh, puede haber una interpretación otra, pero algo hay desde Hombre, luego. Lo, lo, incluso, pero el problema es que los textos no nos dicen nada, pero es que las imágenes tampoco nos dicen gran cosa porque eh, las imágenes sí que parece que algunas... Pero claro, pero por lo menos las imágenes, bueno, tú, tú coges un libro de una lengua que no conozcas, yo que sé, por ejemplo, yo no sé chino cojo un libro que esté en chino, pero a través de las imágenes puedo llegar a intuir de qué puede tratar el libro. Que tú no sabes chino eh, No sé chino. A veces no que Hablo, que hablo y parece que lo que digo suena chino, pero no lo domino. Pero, por ejemplo, ¿la escritura sí se sabe que está hecho el libro por la misma persona? ¿O las ilustraciones se sabe que están hechas por la misma persona? ¿Eso sí se ha llegado a descifrar? Bueno, y también hay, ahí también hay sus dudas. O sea, parece que sí que incluso como está hecho tan, de una manera tan minuciosa, sin apenas errores, se ha llegado a pensar que está copiado de otra versión, que realmente sería una especie de, de puesta a limpio de un texto más antiguo. Pero, pero bueno, todo, como te digo, está un poco pendiente de, de está sometido a, a cualquier tipo de interpretación. Por ejemplo, de las plantas. Hay un concepto que yo creo que es muy interesante, que lo manejan los especialistas, que es lo de las Frankenplanten, que son que las plantas, hay muchas ilustraciones de, de plantas, de hecho hay una parte que sería una especie de herbolario, básicamente, y esas plantas no parecen corresponder en su inmensa mayoría a plantas reales, porque si por lo menos se supieran desde el punto de vista botánico, ¿Qué plantas tenemos ahí? Que tampoco, A lo mejor podríamos claro. saber el ecosistema. Y pero, pero, averiguar algo más sobre lo que dice, ¿no? Pero, y el sí, lugar, el lugar que claro. trata de representar. Pero es que las plantas están hechas de una manera en los dibujos, que por eso usan lo de Frankenplanten, porque son Frankenstein, es como un puzzle. Han cogido las hojas y las flores de un tipo de planta, el tallo de otro y las raíces de una tercera planta. Y con eso componen un vegetal completo. O sea, que como digo, el despiste es absoluto y no se sabe la intencionalidad que tiene. Bueno, yo ahora estoy disfrutando del sueño de muchos, porque estoy ahora mismo en mis manos con el manuscrito y puedo dar fe de lo que decía Pablo, porque es que tiene hasta los detalles del agujerito, de la polillita, del, del, de cómo está incluso tocado un poco como si fuera por humedad. O sea, es que es una auténtica maravilla. Bueno, y las hojas desplegables. Eso luego ya eso pasar, es una se lo voy a pasar a, a, a Bruno para que tenga también su su momento importante. Para que tengamos en la mano el manuscrito Voy una edición eh, fascinante que solamente accediendo al original solamente un estudio meticuloso tiene que haber sido un trabajo extraordinariamente complicado es que no es un libro cualquiera es el mismo manuscrito Voynich, eh, con las etapas y eh, el interior todo es exactamente igual eh, claro. supongo que cada ejemplar hay que cuidarlo como si se tuviera oro ¿no? bueno pues fíjate en esta línea te diré una cosa porque efectivamente la tirada como hemos dicho antes es una tirada limitada nada de simplemente 898 ejemplares eh la cosa a tocarlo, eh. Sí, yo sí. no, bueno, no, tocarnos no atrevé. Yo creo que te puedes, puedes atreverte, incluso te invito. Yo no me atrevo, no te voy a, a, no a hacer algo que soy muy patoso. Te invito incluso a, a hacer la prueba idel no, textil. No, no, carteo, no me invites a eso tradido, que el, el el gramaje, la textura en el gramaje, en el, el chasquido del... Del, del, del manuscrito Boinis, de la... que lo hemos eh, tenido en nuestras manos, eh, gracias a tu trabajo, Pablo, y que gracias a, eh, también, por supuesto, a Juanjo, que nos ha traído la persona responsable de eh, ese facsimil y del eh, manuscrito Boinis, en la actualidad, en el siglo XXI, sigue siendo un misterio, pero ya sabemos eh, cómo era, eh, Juanjo bueno, sí, ahora lo que tenemos son muchas más copias a disposición, por lo cual yo creo que va a aumentar van a ser, si lo es, va a ser responsable de aumentar la ansiedad de muchísimas más personas que antes y, y bueno, ya digo, una auténtica una auténtica gozada, ¿no? a ver si estimulamos más el estudio y conseguimos que alguien no desentrañe el misterio y sobre todo los que tengan la oportunidad de adquirir uno de los ejemplares que desde luego lo hagan porque es una verdadera maravilla una cosa que justamente iba a decir que también aporta todavía más datos sobre la El trabajo artesanal que hacemos es que de los 898 ejemplares ya tenemos más de la mitad de la edición vendida, pero las entregas tienen que esperar. Bueno, que, muchísimas gracias, eh, Pablo, por, por estar con nosotros eh, por compartir... Este hallazgo y este redescubrimiento ya podemos tener, gracias a ti, a vuestro trabajo, el manuscrito Voynich en nuestras manos. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar lo que hacemos en Siloeth. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Gracias.